Buenos días, buenos días, muchas gracias.、Eh. No, por favor, bueno, contanos cómo surge esta convocatoria, esta jornada del próximo 8 de agosto. Nosotros solemos hacer jornadas de donación de sangre en conjunto con el, con el, trauma,、eh, con el, con el trauma, con el Motorola del Trauma, con el Garrahan, con el Posadas, con la Fundación Fuesa y en este caso lo hacemos con la Fundación Fundosol.、Uh -huh. Es porque. Eh, eh, depende, eh, digamos, e l paciente, la enfermedad que tenga y d ó n d e se atienda, es abastecido su tratamiento por un banco de sangre. En mi caso, yo soy trasplantado de médula y fui abastecido por f u e z a porque yo t e n í a o ACCAT.、Uh -huh. y, y bueno, acá tenemos muchos pacientes vecinos que se atienden con la obra social del plástico, entonces invitamos al banco a que traiga sus elementos y hacemos, en, en, en, en, coordinando con el hospital trauma. Eh, y se llevan, la, hacemos la coleta de sangre y se la llevan a su clínica. Bien, y esta、um, campaña va a ser el 8 de agosto. ¿En qué lugar? En Los Polvorines, es en la calle Perón, 2651. Es entre, entre Polvorines y Villa de Mayo está el Banco Superville.、Uh -huh. Ahí serán, es el Centro Cultural a l f o n s i n a Storni, que quiero agradecer a, a Jimena de Lara que nos presta el lugar. Y es a tres, a tres locales del Banco Superville. Bien. De la misma vereda. Va a ser entonces en la sede del Centro Cultural、eh, a l f o n s i n Astorni. Exactamente. Bien, ¿y a quién están convocando? Contanos bueno, la, las características de quienes pueden donar. Bueno, de 18 a 65 años. Si tienen 16, pueden ir acompañados por un mayor. Y bueno,、eh, la donación de sangre hay es que estar en un buen estado de salud, no haber tenido ninguna cirugía en el último año, ni ningún tatuaje, ningún piercing. no Estar medicado, s y, y ya que también lo que hacemos es el que se、si、quiera、eh, registrar como potencial donante de médula también lo puede hacer en esta campaña. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, esto va a estar sucediendo el 8 de agosto de 9 de la mañana hasta qué hora? Hasta, hasta ahora vamos dando turno hasta las 12, pero hasta que no haya turnos. Vamos y... dando turno en el celular que está publicado. El celular que lo tengo por aquí a mano es el 11 de la mañana. 11-5098-2503, que es el mío. Bien, ahí lo vamos a, a compartir también en nuestras redes. Decía s que ya vienen haciendo estas campañas junto a distintos hospitales. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos y vecinas allí en Malvinas? No, siempre es buena. Acá nosotros hacemos Malvinas, en José de Paz, hemos hecho. En José de Paz estamos con una medula para Almita siempre.、Uh -huh. Siempre viene Almita a ayudarnos. Y en José de Paz también t u v i m o s en San Miguel, en la plaza, hemos hecho. ¿no? Siempre, siempre es buena la respuesta. La gente es muy solidaria. Bien. Bueno, quedamos aquí en contacto ya, Rubén, y cada vez que vayan haciendo estas colectas nos van pasando las coordenadas y las vamos difundiendo aquí en la radio. Buenísimo, pero muchísimas gracias.、Es、decir, to, a todo el mundo, no, a, acérquense al banco de sangre más cercano porque todos los bancos están con problemas de faltante.、Mm. Al banco de Hematopía del Mercante, al más cercano que tengan, se acercan. Y pueden hacer la donación, que se están cuidando todo, hay protocolo, todo para donar. Bien, a b r a z o g r a n de Rubén. Bueno, muchísimas gracias,、claro. es muy amable. Hasta luego.